Segunda Samuel capítulo 4 Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bahana, y el del otro Rechab, hijo de Rimmón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los Berotitas habían huido a Gitaim y moran allí con forasteros hasta hoy. Y Jonathán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era m e f i Boset. Los hijos, pues, de r i m ó n Beerotita, r e c a b y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de i s b o s e t el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como r e c a b y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, i s b o s e t dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino de a r a b á Y trajeron la cabeza de i s b o s e t a David en Hebrón. Y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboseth, i j o de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a r e c a b y a su hermano Baana, Hijos de Rimón b e e r o t i t a y les dijo: Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Ciclag en pago de la nueva. ¿Cuántos más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, No he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de i s b o s e d y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón.